Be Bailando la cumbia sabrosa, la sangre se me alborota porque yo. Cumbiamero, para la cumbia. primero, porque yo. Buenas y calurosas tardes ¿Cómo estamos? Bien, llegamos barriéndonos Pero se nos adelantó un poquito en lo que llegábamos El señor Miquel ahora <risa> Llegamos, programa 84 y octubre 12, 12. Día de festejo, ¿de qué? De, bueno, de la Día de la Raza también de la fundación de la Universidad de Guadalajara por eso hoy no, la Universidad de Guadalajara no trabaja, hay personas que creen que pues eh, pues es por concepto de la Virgen de de, de Zapopan pero el no tiene raza. nada que ver el día de la raza que va a ver a la Virgen que pasa raza, sí, no, no, no, pero es por la, univers la Universidad de la Universidad que coinciden fechas y luego entonces pues no tienen clases hoy ¿cuántos cumple? la Universidad, uh -huh. uy no, me la pones difícil ahorita no recuerdo pero muchos sí, sí después de la, no sé si la segunda refundación con con el gobierno ahorita se me olvida el nombre de del gobernador pues que uh -huh. refundó la universidad ahorita ah. lo recuerdo pero ya estamos aquí ya estamos aquí que hoy el clima está como muy calientito como sofocado se pasó el qué venía tormenta huracán o qué venía un huracán Ya no recordé, Guadalupe es uno Ah, grande okay. <risa> <Uf>. Suerte <risa> sí. Oye, pero te digo ¿y no, ¿Y no llegó ese huracán? ¿Tormenta que era que estábamos sí, esperando? Sí, era por formarse un huracán Pero es muy factible que sí pegue En el estado de Sinaloa uh -huh. Esperaba que llegara aquí a, la, a las costas de Jalisco uh -huh. Pero parece que se desvió un poco Nos Afortunadamente libramos. para nosotros Pero no para los de Sinaloa Ni para los de Baja California uh -huh. Ay sí. Que esperemos que no les llegue muy duro por allá Ojalá que no, de por sí los vientos luego por allá por el norte se ponen un poco complicados. Ajá. Pero bueno, a ver, ya veremos en las noticias, Bueno, al ¿no? fin de cuentas estamos en temporada de huracanes, ¿no? Entonces es lo más normal. Ya ahorita como que todo el tiempo se vuelve temporada de huracanes, temporada de lluvias, temporadas de calor, como que ya se mezcla todo, ¿no? Sí. Ya no ya no está como tan separado como antes. Pero bueno, llegamos, estamos en librería La Rueda Cartonera, donde el señor Sergio Funk... acomoda el mundo. Uh -huh. Aparte de, de acomodar el mundo chino, pues acomoda el resto del mundo. Estamos aquí en el en pleno centro de la ciudad Presidiano Sánchez número nunca me he aprendido el número. 613, ¿check? 613 Presidiano Sánchez 613. 615. Ah, 615, perdón, dos numeritos más. Federalismo y Pavo. Uh -huh. Y maestro ¿qué se va a tomar el día de hoy. Un rico café que prepara aquí el barista, nuestro barista de confianza, Isvalanque. Riquísimo Pero muy fuerte, esto es como para machos alfa Sí, comprobado por mí, mm. la verdad Y pues con un gusto que a la entrada nos encontramos allá a Paquito mm. Y luego nos encontramos Israel. a Isra Angelito Estamos muy bien acompañados en el día sí, de hoy Sí, sí, ¿Sale? Pues maestro, ¿qué escuchamos entonces al principio? Bueno, iniciamos un, con una cumbia del, del máster de, de, directamente de Chapala, Jalisco Bueno, no, en Chapala se dio a conocer él Pero él es del Salto, mm -hmm. del Salto Jalisco El señor Miquel Aure. Este, que le dio duro a la a la cumbia, porque el tema de nosotros hoy es para seguir este con el, la saga de la música de, de la cumbia a la, a la electrocumbia, toda la evolución de la de la cumbia y cómo pues nos fascina porque la bailamos, ¿no? Claro. Cómo el señor Miquel Laure incluso tiene una estatua porque bueno, para los que no saben, si de repente andan por el malecón de Chapala, ahí ven una estatua de un tipo con una guitarra. él es el señor Miquel Laure uh -huh. porque básicamente su, su, su carrera musical la inició en el restaurante que está ahí a la entrada del Malecón, que es el Bird Garden, uh -huh. y fue donde él se catapultó a, en el mundo de la música, pues, sobre todo de la cumbia. Sí, pero sí era como, como una tradición, ¿no? El ir a verlo allá, tocar... Ah. Entonces, pues, por algo tuvo que quedar su recuerdo ahí, ¿no? Sí, bueno, a mí yo tuve la, la fortuna de pues, ser, pa, cuando todavía estaba él ahí que tocaba. Uh -huh. Y este, con, bueno, con su y con su comadre Chelo, que es la persona que hace los coros. Los coros se, los fascinantes. Coros. Sí, sí, es su comadre Chelo. Sí. Sí, pues era toda una familia, ¿no? Entonces uh -huh. les quedaba cerca ahí del salto a Chapala, no sé, que serán, 20 kilómetros. Ajá. Uh -huh. Y, este, y ahí pues le hicieron todo un, toda una carrera de una manera, saliendo de la, del anonimato de una manera muy simple. Así que el tipo del barrio que hace su grupito comer era antes, sí. él inició tocando desde ska rock and roll, pero inexorablemente lo, tocó, lo atrapó la cumbia. La vida lo llevó a tocar cumbia y vaya que lo hacía de una manera... Eh, bestial en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, fíjate, un, un, un ritmo, eh, la cumbia, que viene del, del vocablo de cumbé, uh -huh. se desarrolló básicamente en, en Colombia, uh -huh. en la zona de Santa Marta, y Cumbe, según el diccionario, eh, se refiere al baile un baile de negros, entonces, de ahí, viene, de ahí es muy factible que venga el, el desdén o el hacer menos la cumbia, como los movimientos que vienen de la base popular son los que eh, arremeten y empujan y llegan hasta arriba no ¿Cómo? tú tú qué crees que en el mundo haya más gente blanca o más gente morena o sea hablando de, de que ya es moreno y hasta la gente de piel uh -huh. oscura qué es la mayoría la verdad lo ignoro o se me aventuraría hacer, a, a hacer un comentario de eso. sí sí sí pero eh, lo que sí es que el mundo latino lo que pasa es que el cerebro, ahora ya sabemos por los neurólogos, el cerebro repite lo que escucha, ¿no? Entonces sí. en, en las zonas del trópico de Sudamérica y del Caribe pues en la música reproducimos el sonido de la naturaleza y de los pájaros Cierto. entonces en, en las zonas selváticas, de, sobre todo en, en, en Colombia, con la fusión de los tambores africanos y las gaitas que vienen siendo la, el acordeón los instrumentos de viento, así como Las gaitas escocesas uh -huh. hicieron la fusión con y, y repujeron los sonidos, los habitantes de allí, eh, los sonidos de la naturaleza. Porque te fijas, cuando cuando escuchas la cumbia, de repente escuchas como si volara un pájaro. Sí. El vuelo de un pájaro, el grito de una guacamaya. Tenemos la cumbia que viene también como muy del Perú, Ajá. Eh, que ellos utilizan sonidos de animales así ya como muy marcados, ¿no? Uh -huh. También. Sí, entonces como de, de, de un, un baile de negros de que, que en las élites eh, se ve como o los que se sienten de otro nivel pues lo ven de manera despectiva y no, o sea, como surge de la mera base del pueblo y todos los ritmos que podemos hablar ahorita así han surgido. En el caso que está ahorita muy latente que es el reggaetón, Pues viene desde el, el reggae, ¿no? El reggae jamaiquino. Ay, el, sí, el, el desbara desbarataron el, el, el reggae para dejarlo en de, reggae. Viene también. del rock steady, y luego viene el ska, y luego viene el reggae. Como su expositor, para mí máximo, es Robert Nesta Marley, Bob Marley. Uh -huh. Y Bob Marley eh, se dio la fama al hacer letras muy de muy combativas, muy, sí. muy de contenido social. sí. y bueno, gracias a eso ahora ya sabemos que sí, sí siempre estuvo como agredido y vigilado por los por los norteamericanos por la CIA básicamente y ahora en, ¿en qué derivó no? después del reggae viene el el, el, el, el, el género donde comenzaron a, tra, a trabajar nomás con la voz sobre todo el gran silencio aquí lo lo manejaba, ahorita no recuerdo el nombre uh -huh. y en lo que terminó ¿no? en En un, en, una, en un ritmo de, de contenido malamente como sexual, ¿no? y donde básicamente se denigra un poco a la mujer Sí ¿Qué es El un, Es un tema complicado porque, sí. bueno, a la gente le gusta mucho Es algo muy sonado en, pues en los antros O no sé cómo sea el nombre correcto que se les llame mm. actualmente De hecho ha permeado también, eh, por ejemplo, un poco en la salsa, que es lo que, algo de lo que nosotros bailamos, pues también hay, hay un ritmo que ya le denominaron salsatón. que se te acuerdas del Sargento García sí claro, ah. que, que de repente no es como tan agresivo en este aspecto, pero también ya llegó, uh -huh. o sea como que le, le cuidan un poco todavía tanto en la letra, pero el, el sonido está, eh, yo siempre les digo que cuando lo utilizamos en clases porque si sí es un sonido muy marcado entonces funciona para que la gente vaya eh, educando al oído, no y saber en qué tiempo centrar, pero es cierto que, que pues de repente, tú me haces un comentario hace rato donde antes eh, nosotros exportábamos música y ahora resulta que importamos reggaetón, ¿no? Entonces... Sí, fíjate, cuando estábamos hablando, cuando estuvimos hablando acerca de hacer este programa y que te dije que le pusiéramos de la cumbia a la, cum a la electrocumbia, Ajá. me vi una coalación por, por un músico que me tocó escuchar en la clase de baile porque me echa el programa esa, esa, esa canción y es de un tipo que se llama Remix, Sí, me llamó chiquito. mucho la atención ahorita vamos a meterle al tema con remix más más más al rato sí. eh, pero es muy interesante la historia de remix o sea porque remix eh, él es un ingeniero en aeronáutica con estancias en la nasa sí. o sea dices wow o sea un, un, un músico que que, que que que pues creó o evolucionó o... O pone un tema sobre el escritorio uh -huh. y genera la electrocumbia. Y si está chiquito, tiene 30 años. Sí. O sea, realmente para lo que él ha logrado... Y tiene un discurso respecto de la cultura, ¿eh? de cómo ahorita nos están tragando las... Dice que nomás copiamos, pero ya no generamos. Es cierto. Entonces dice, o sea, gente como Maluma y esos cuates, ¿no? que eso son el icono. El nombre de un reggaetonero. Claro, o sea, a lo mejor yo digo que Mix, lo único que le falta como ahorita ya a lo mejor no es como él porque el tipo no se tatúa ni nada, eso es un tipo normal, no así como Shaq, Hace uh -huh. parece Shak, de hecho, pero es un uh -huh. tipo bien creativo y es y es un es un ingeniero en aeronáutica, pero reconocido, ¿eh? Uh -huh. No crees que Entonces, pero bueno, para ir ir viendo un poco la evolución y cómo ¿De dónde nos llega? ¿Qué te parece si escuchamos al... ¿Una canción de él? No, no, no, no, pero vámonos primero evolucionando poco a poco, no nos podemos brincar. Ah, perdón, ¿a, primero, ¿a quién quieres escuchar? Pero vámonos entonces? con el señor Celso Piña. Celso Piña, perdón, Aniceto Molina. Oh. Aniceto Molina fue un músico... Decida, maestro. Fue un decida. músico colombiano, uh -huh. que él fue el que de los que, que trajeron mucho la cumbia aquí a México uh -huh. y le dio mucho auge, sobre todo en la ciudad de Monterrey. Es que en sí. Monterrey es muy... La cumbia rifa, la cumbia, la cumbia Colombia, le llaman allá. Sí. Incluso hay un, una película que recomiendo mucho que se llama... Ya, ya no estoy aquí. Y uno de los, de los... Ah, buenísima. De los hilos conductores es el baile de cumbia, ¿no? Y cómo lo bailan ya en Monterrey. Sí. En las zonas populares. Es eh, eh, como en cada, en cada región, en cada zona, tenemos una forma diferente de bailar, ¿no? Sí, claro. eh, por ejemplo, hace rato estábamos viendo un video de, de cómo bailan en el Distrito Federal. Sí, los sonideros. Ajá, y cómo, o sea, dentro de la misma, bueno, Estado de México, Ciudad de México, cómo ellos tienen una forma diferente de bailar. Hay quien, por ejemplo, baila agarrado, eh, en pareja, y hay quien baila en pareja, pero separado. Y cada quien como su estilo, como tipo fiesta, pero andan bailando en pareja. Pero eso es lo padre, o sea que... Bueno, yo te, te explico aquí, en nosotros como en la Academia de Baile, a mí me ha tocado mucho con personas que dicen, es que yo quiero bailar como cubano. Le digo, es que tú no eres cubano, maestro. Y la gente, esta gente sí entiende esa parte. O sea, tú tienes que tomar el ritmo y tú tienes... Sacar tu estilo. Sacar tu estilo. El feeling. Por eso cuando lleguen nos preguntan, ¿qué bailas? Salsa lineal, salsa cubana, <risa> salsa en dos... No, nosotros bailamos salsa tapatía. Salsa o sea, anfibia. Claro, es exactamente. O sea, no te dejes permear por el otro porque pierdes la identidad. O sea, no quieras bailar como los cubanos o como los de Los Ángeles, baila como los tapatíos. Y creo que los los cumbierles queda bien claro, porque sí. en Monterrey bailan de una manera. En el DF bailan de otra manera, en el Estado de México bailan de otra manera. ¿Sabes qué? Es chistoso porque a veces te toca ver eh, los conciertos Ajá. y tú dices, por ejemplo, hemos visto conciertos de Alberto Barros en, en Sonando Cumbia. ¿Eh? Y tú esperas que todo el mundo esté bailando así, destrampadamente, y resulta que están en su lugar así... Son dos, tres parejas nada más las que están disfrutando el, el baile y los demás están así como entre que mueven los brazos, mueven el piecito y dices ¿Cómo? O sea, tú ubicas Colombia, la gente está bailando tremendo y resulta que no suavecito es que se la lleva son los que tienen más barro y ellos no bailan <risa> Yo creo Bueno, pues vamos a escuchar entonces Aniceto Molina, al señor Aniceto Molina con la cumbia Cienaguera, Cienaguera. Listo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 Búscalos en Facebook como Primero Café, luego existo. Visítalos. Estamos de vuelta, maestro. Ahí sí se escuchó clarísimo, clarísimo la fusión del tambor africano con la gaita, ¿no? Sí. Y el güiro. Y vaya que sí. Oye, yo tengo, por cierto, o sea, referente a ese comentario que tú haces, eh, yo estuve escuchando músicos colombianos y ellos dicen que para ellos es lo que une a todos los continentes o bueno en, en, así como en especial puede unir áfrica américa y europa que ellos la definen como como lo que logra esta unión sí fíjate expresamente uno de los discursos que más delantito vamos a voy a comentar acerca de remix uh -huh. que tiene un concepto bien definido tiene bien claro lo que quiere no uh -huh. entonces yo no me imagino que en méxico el movimiento alterado lo escuchen en alemania no no es no, algo que permite, no. no es algo que sea tan universal como la cumbia no la cumbia sí o, o la música regional aquí donde últimamente pues es muy violenta no Sí, son muy violentos. Yo no me imagino que es una música de exportación. No, no creo. Ajá. Yo, yo siento que no. Yo siento que esto es más como acá por América, ¿no? No o más Hacia el sur. Regional, a lo mejor, pero es más regional. Uh -huh. La verdad no sé. Eh, hay una cantante que se llama Totó la mom. La Ajá, la momposina. Ella dice que la cumbia es algo muy fácil de interpretar y que todos somos dueños de la cumbia. Nosotros estábamos eh, buscando. Y realmente hay muchos artistas que han hecho eh, duetos con grandes íconos ya de la cumbia, pero yo creo que esto, este comentario tiene algo de cierto, porque qué casualidad que todos buscan en su historia musical tener una cumbia, alguna de sus canciones en versión cumbia. Fíjate que yo tuve la fortuna de, de ver a Totó la uh -huh. y a Carlos Vives, Ah, Carlitos. Gracias a la Feria Internacional del Libro en las primeras ediciones, uh -huh. eh, fue Colombia el país invitado. Uh -huh. Y eh, traían para nosotros una sorpresa, pues eran sorpresas lo, lo que iba a llegar, a, que iba a traer el país invitado. Sí. Y tuvimos la suerte, claro, esos eventos son, eran gratuitos, yo me supongo que todavía lo son. Y vino precisamente toda la momposina con un espectáculo impresionante de colores, con la música colombiana y la cumbia. Y Carlos vives con el vallenato. Tremendo. Tremendo. Sí. Estoy hablando, o sea, de lo mejor hace 20 años, no estoy seguro. Um, no, yo creo, que, al menos el de Carlos hace más, yo pienso que debe hacer unos 25, 26 años. Sí, porque años. Fue, fue en la misma edición, ¿eh? Cuando vinieron los dos. Ah, entonces más o menos hace Ajá. unos 25, 26 años. ¡Ay, Dios! ¡Ave <risa> <A> María! <risa> Parece que fue ayer. Parece que fue ayer, sí, o sea, ya los ves ahora actualmente y pues sí, se nota que han pasado los años, ¿verdad? Sí, pero fíjate las las clases los, los géneros popo para decirlo en términos acuérdese los fifis como que dicen bueno también es que la cumbia así no y ahí tenemos el ejemplo de del grupo de Iztapalapa de los Ángeles Azules Salud, que, ha hecho, que ha hecho una serie de Iztapalapa una zona muy popular en la Ciudad de México de las más populares y más problemáticas no y conflictivas por tanta densidad poblacional Pero ahí lo que es la cumbia, ¿no? Y de, de esos barrios es, son Los Ángeles Azules y ellos pues, han sido un éxito y, y han hecho colaboraciones con cantantes del género pop, ¿no? Sí. Y fíjate, con ellos es. Eh, a mí me llama mucho la atención, es un poco chistoso, que con sus canciones de hace 30 años, uh -huh. o, o no sé cuántos años tenga, pero siguen siendo tan exitosos como lo eran antes. Uh -huh. y, Algo que, que a ellos los enmarca es que siguen manteniendo esa forma de vestir. Uh -huh. O sea, quizá cambian un moñito, un, pero es como lo que lo identificas, ¿no? Uh -huh. Sabes quiénes son los ángeles azules. Y es lo que comentábamos, o sea, hay figuras como... Eh, Belinda, como Natala Lafurcade, como Miguel Bosé, Gloria Trevi, que han estado eh, siempre pendientes de querer hacer algo con, con ellos. ellos sí. sí, o sea, es como con los chicos del barrio, no bajé un poquito de popularidad, pero yo sé que según cuates, ellos, no, ajá, me van a, no, no, no, o sea, me refiero, por ejemplo, Paulina Rubio, a lo mejor ya no es tan actual, pero ella sabe que con alguien se va a revitalizar el barrio, como como lo es Ángeles Azules, la agrupación, pues va en despuntos otra vez, ¿no? Entonces, eh, pues es, es bonito, esas uniones de repente, nadie está peleado con nadie, no, no, no. Eh, probablemente inició todo este movimiento como algo de marketing, uh -huh. dijeron, a ver, quizá lo que ellos querían era levantar ángeles azules y resultó todo lo contrario, uh -huh. ¿no? Entonces, pues ahí está y, y sigue siendo muy actual. Y, y la cosa es que a nosotros nos ha tocado de repente eh, con gente que no te imaginas y escuchan ángeles azules y ¡ah! Les hierve la sangre, ¿no? Ah. Entonces, pues es bonito ver cómo hay grupos en esto de la cumbia que nos gustan a todos. Es cierto, vas al concierto de lo que vayas, eh, pero en el Inter te ponen una cumbia y es el bailadero, ¿no? O sea, todo el mundo avienta la mochila, avienta la... hasta el niño avientan y se ponen a bailar cumbia, ¿no? Yo diría que la cumbia está en el inconsciente colectivo de sí, latino. Es algo que no está peleado con nadie, uh -huh. seas... Reggaetonero, seas eh, dark, dark, seas dark. Rockero, seas como te quieras Etiquetar, pero la cumbia gusta sí, Hace rato que hablábamos que el ser humano Reproduce los sonidos de la naturaleza Tiene que ver con eso Si si, si nos ponemos a fijar la, la música dark o la música oscura De cuates así de negros Viene de las zonas nórdicas ¿no? Sí. ¿Y qué hace? Frío Sí. Entonces ahí no hay el sonido de la selva Entonces es que reproducen sonidos Fríos. Guau, guau, guau, guau. Ajá, es cierto. Entonces, ahí se demuestra cómo los neurólogos nos están hablando de que los seres humanos reproducimos los sonidos del, del medio ambiente. En el que te desarrollas. Ajá. Pues una cancioncita más, más. Sí, a ver, un ejemplo, ¿sale? sí. Aquí tenemos un ejemplo de esto de Los Ángeles Azules, eh, que es precisamente con Belinda, que es una chica que... Pues es muy controversial. Le encanta, diría a nuestra amiga Citlali, le encanta coleccionar anillos de compromiso. Uh -huh. eh, y ella es como más en esta cosa del pop, supongo uh -huh. yo. Yo no, no la conozco mucho en esto, pero creo que ella es como más enfocada. Pero aquí es una versión. Del gusto de muchísima gente porque cuando hacíamos las clases en Facebook Era de las canciones más pedidas que teníamos sí. en cuestión de cumbia Así que vamos a escuchar a Los Ángeles con Belinda en algo que se llama A Primera Vista okay. Amor a Primera okay. Vista Te seguí, no sé, mi instinto me llevaba hacia ti Llegué al bar, pedí un fuerte tequila para comenzar Te vi con tus amigas, me acerqué Con el pretexto de invitarte a bailar La rola que sonaba incitada a gozar Cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos Te dije algo Me voy por hoy, pero quizá mañana volveré Y ojalá que nos volvamos a ver Porque contigo le he pasado muy bien Por más que yo quería, no me atreví a decir No te vayas, por Dios, quédate por favor Te dije al oído, me gusta si quiero Que duermas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas Despertarte a besos, complaciéndote en mi cama Y mirarte Dacho sé bien que el amor a primera vista Qué ave girl, Rico fue por verte a ver, pero mami pasa a mí, vi tu foto en internet, Todo, toda, en vez de que tú la tienes toda, pues yo ni rebelde con el amor, quizá fue el destino, te quiero volver a ver, estás en mi camino, como que el atardecer Suele suceder y la moración nunca puede, Sin pensar Ni ni el presente, no me importa amor Saber de dónde vienes Si soy primera la última en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista De Iztapalapa, para el mundo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 Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto, y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Volvimos, maestro. ¿Qué le pareció? De lujo. Bueno, ahí está la fusión, ¿no? Y... Le hicieron muy bien, ¿eh? la verdad. Sí me gustó, la verdad. Yo creo que sí, ella como que se... Te digo, yo no la conozco en el ámbito del, del popo, pero... como que se acomodó bastante bien, ¿no? Su sí. voz y, y te digo, pues todos buscando un poquito de fama, ¿no? Sí. De hecho, la, la cumbia hasta la fecha yo me lo, lo hemos notado nosotros quedamos clases de baile y hay gente que le eh, Que se, se autodenomina salsero, como que se limita, uh -huh. lo dice, no es que yo cumbia, no, yo no, no comprendo por qué, se respeta, ¿no? Baila lo que haya. Pero como que hay un poquito así como de discriminación, pero no sé, no sé a qué se deba, ni me interesa investigarlo. Claro. Pero nosotros sí lo bailamos, ¿no? Porque música es música y baile es baile. Por supuesto. ¿Y para qué dices? Ay, eso no, sí, es bueno, es lo que lo que lo lo que escuchas y tú te quieres levantar a bailar ¿no? una de las preguntas por ejemplo más eh, frecuentes es y cómo bailo la cumbia cuando ya bailan salsa no y ahora cómo hago para bailar la cumbia fácil marca los dos pies atrás a en media el, luna jarte, marcar uno atrás y uno al frente pero y cómo aplico los pasos de la misma forma los que ya te sabes entonces No te quedas con tres, cuatro pasos, ¿no? Sino que ya te sabes muchísimo, los aplicas es, dices, oh, sí se puede, oh, es más fácil. Claro, es más fácil, bailar cumbia es más sencillo. De hecho, de, de repente nosotros bailamos cumbia y dicen, es que si no bailan el DF, volvemos a lo mismo. Esta es cumbia tapatía. Uh -huh. Entonces ellos bailan en Monterrey, bailan la cumbia como la bailan ellos, y a lo mejor en Oaxaca la bailan de otra manera. Puede pues ser. Pues bueno, mientras bailen. ¡Claro! Y, y aquí la cosa es disfrutar. Cuando tú ves a otra persona que está bailando, no la critiques. Eh, baila. A veces, Ajá, es que a veces estás en una fiesta y en lugar de atreverte a levantarte a bailar, eh, te la pasas criticando. ¡Ay, qué feo baila! A ver, levántate tú, ¿no? Ten tú el valor, levántate y, y demuéstrame que bailas más bonito que yo, ¿no? Ajá. No es tan fácil. Pero bueno, muchos saludos a todos los que nos están escuchando el día de hoy y se atreven a bailar, a ah. levantarse, a no quedarse en la mesa. No son de los que se la pasan comiendo churritos. Comiendo churros y cervezas. Exacto, sino que se levantan y, y de repente van y le dan un traguito a la cerveza porque el sí, sudor pues está tremendo, claro. Pues, ¿qué más, maestro? Yo por ahí me encontré unos comentarios que dicen que la cumbia es un movimiento cultural, que es la piedra angular. Que ese sonidito que hacías tú hace rato... Eso es El lo que Fíjate que la cumbia es algo muy gustado por los DJs. Ajá. Que bueno, creo que acá le llamamos DJs. ¿O es lo mismo un DJ y un sonidero? ¿Es claro lo no. mismo? Bueno, mira, mira, lo que pasa es que eh, la música... Bueno, vamos a, a, a, a... Hablando de la música electrónica como electrocumbia, como lo que hace Remix... Ajá. Uh -huh. En, en Europa, en, sobre todo en Alemania, en Berlín, es, está muy en boga la música electrónica y nos llegan aquí a México los grandes, no, sé, no, no los conozco muy bien, ¿no? pero abarrotan. Aquí pero... teníamos a Nortec. Nortec, sí, ajá. Ah, buenísimo, recomendado para todos. Nortec fue de los primeros que nosotros escuchamos hace ha, algunos años también. Que hacía música también. electrónica con banda. Y, y juntaba la música norteña también ajá. con Cumbia. No, bueno, un deleite escucharlos. Es, sí, nopal, nopal Beat aquí de Guadalajara también. Uh -huh, Eran cierto, buenos. cierto. Y, este, y ahí está la... Bueno, el, el, el DJ... O, En México para la cumbia se le llama sonidero. Ah, bueno, pero me vas a explicar si hay alguna diferencia. Pues para mí no. Es ¿Vendría siendo lo pues mismo? Pues se utilizan las, las bases ya creadas y, y las intervienen, ¿no? Uh -huh. Pero este, si lo quieres poner de una manera muy sajona, pues es un DJ, ¿no? Pues, eh, <risa> pero bien. en el barrio se llaman sonideros. Por cierto, <risa> le vamos a mandar saludos al mejor DJ del universo... Que es Alex Girarte. Está en Londres, ¿no? El ahorita, está ¿no? en Londres. Él, él hace un programa también de, de salsa. Él no platica, solamente pone música, teniendo esa linda voz que tiene. Pero le mandamos un, un saludote hasta allá. Es buenísimo y sabe muchísimo ah, sobre la, salsa la salsa como debe ser. Exacto, buenísimo. En, en Salsa México, también por internet, radio ¿vale? por internet. Sí. Ahí, ahí se está, ahí encuentran a Alex Girarte. Ajá. Uh -huh. Te digo, volviendo a lo del DJ, pues en, en el DF sobre todo los sonideros y los tibiris. los tibiris, es eh, su maestro de pues, eh, Es un término que ellos utilizan para en las colonias populares en México, en el Estado de México. Uh -huh. eh, se cierra la calle y llegan los tipos con unos inmensos aparatos de sonido, con unas bocinotas. Uh -huh. Y comienza la, el, la prendezón ¿no? y hacen mezclas con, con discos hasta con acetatos. Como sería como un DJ, Ajá. y ponen a la banda a bailar, ¿no? A bailar, este... Oye, pero, via... ¿esto es, o sea, como un evento programado? Sí, claro, ah, pero okay. es en la calle, ahí se tienen que mochar con la lanita, ¿no? Ah, ok. De hecho, hay una descripción muy grande de, por parte de Carlos Monsiváis, que viene siendo una especie, de el escritor Carlos Monsiváis, uh -huh. que era una especie de cronista de la ciudad. Algo así como el sucesor de Salvador Novo, el, el cronista por excelencia de la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, Carlos Monsiváis describe muy padre y lo que son los DVDs y toda la cuestión social que hay allí, ¿no? De La gente se reúne a, a convivir, a bailar, y ahí ahora sí que se retan los mejores bailadores, ¿no? Les hacen círculos y a darle. Es, esos videos que, que nos podemos aventar ah. de... De esos eventos hechos allá en el Estado de México en el o, DF. O, o en la Ciudad de México, en son buenísimos, porque sacan unos pasos que dices ¡Oh! hasta te asustas, y dices, ¡ay! Oh, ¿Cómo hizo todo eso? Es maravilloso. Aquí de repente, por ejemplo, hay quien te pregunta: Oye, pero es que, ¿cómo hacen para bailar con dos chicas a la vez, no? Realmente no es tan complicado, claro es que mucha no. coordinación nada más, pero yo he visto tipos allá que bailan hasta con cuatro al mismo tiempo, es un decir porque las dos que están a su espalda pues las, lo están tomando del hombro sí. y lo, lo que los, los, los cuates hacen es irlas girando. Entonces, eh, en algún momento a la chica pues le toca estar frente a él y es cuando ya ejecutan algún paso. Pero visualmente estamos hablando de que esto es maravilloso. Y, y si le sumas esta música, la persona que lo está haciendo, el sonidero, se ponen unas divertidas tremendas. Porque aparte de todo, a ellos les sirve como de terapia, ¿no? Ponen sí. toda la música que a ellos les gusta. A mí lo único que no me gusta es que no, que no se callen. Todo el tiempo están hablando. <risa> sí. Pero bueno, así es, es así eso no son es, es los... de, sí, sí. de su encanto. Y creo. realmente bailar con dos, bueno, a nosotros nos tocó en la academia en una ocasión que tenían esa inquietud, uh -huh. y ya cuando los pusimos a bailar dijeron Ay, no está tan difícil, pero te estoy explicando que no está tan difícil. No, no, no, es es mucha coordinación. Eso sí. Claro, sí. claro, pero solo si ya saben bailar, si aprendieron sí. algo, si no, pues no pueden. Sí, esto no se puede hacer desde el principio, pero ah. tranquilos chicos, algún día podrán bailar con dos chicas a la vez. Pídanlo y los, los enseñamos. Claro. Pues entonces vamos ¿qué con otra fusión, ¿no? O digo, con otra colaboración. ¿De quién? ¿Quién quiere escuchar? Pues no sé, antes de irnos con los sonideros. Eh, Quieres otra de Los Ángeles Azul? Sí me parece. Sí. Pues mira, una de las voces que yo he, me he dedicado a escuchar muchísimo últimamente es la de Natalia Lafourcade. Eh, a mí me parece ella. Te decía yo en días pasados que es como quien viene a seguir la estafeta en como Guadalupe Pineda. Eh, Eugenia León como que ella se está enfocando mucho a, a ese tipo de música Tampoco la conozco mucho en esto del pop Sé que es una cantante muy reconocida Pero es muy versátil mm. Y a mí eso me ha gustado muchísimo de ella Tiene música impresionante eh, Creo que podría ser de, hasta para hacer un programa de, mm. de ella En los diferentes géneros en los que ha incursionado Pero bueno, hoy le vamos a escuchar con Los Ángeles Azules En una cumbia que a mí me encanta Y que se llama Nunca es Suficiente Dale No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero aquí Para el mundo, con amor, Los Ángeles Azules Yo quería hacerte más feliz Y te acostumbraste tanto mi amor Que mi corazón estalla de dolor Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Disfruta tu ciudad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 volvimos maestro me gustó verdad que sí. sí oigan chicos recuerden que ya pueden encontrar nuestros programas en spotify ahí vamos poniendo dos semanas dos semanas dos programas por semana eh, tratamos de poner el más reciente y uno ya anterior escúchenlos eh, realmente tenemos programas muy interesantes con personas que están emprendiendo o ya tienen un negocio Eh, que no somos los grandes eh, empresarios Pero sí tenemos algo que decir Queremos que la gente sepa a lo que nos dedicamos Entonces hay historias muy interesantes Como por ejemplo, ¿quién nos está escuchando? Ah, pues saludos a La Auténtica a eso, eh, a Bernardo Nosotros con hambre y Michelle y Berna Ya haciendo cosas deliciosas Deliciosos y maravillosas Deliciosas La Auténtica Así que saludos hasta allá chicos Saludos a... A Mario y a Kenia que también nos están escuchando y ellos ya estuvieron con nosotros. A los chicos del SAT. Y amenazan con regresar. A los chicos del Enrique. SAT. Ellos no han este, emprendido nada, al contrario, andan detrás de <risa> los, los que tienen algún <risa> negocio. Oye, dentro de estas cosas chistosas, uh, yo te quiero comentar, me puse a buscar. Uh, tú decías que la gente eh, del frío, pues normalmente no tiene como este sabor que traemos uh -huh. los del los ah, otro. Pero si lo llevamos. Pero si se lo llevamos, la gente. lo busca, hay en especial alguien que se llama Américo, el rey de la cumbia él ha tenido conciertos en Estocolmo y abarrotan sí. o sea, hay varios grupos que ya han ido, que acá no son tan reconocidos pero allá arman unas fiestas tremendas, claro, tú le estás llamando Eh, una fiesta tremenda que los que están dentro del concierto, ciudadanos... No ven una eh, mano. Exacto. Suecos. Es, es, ajá, ciudadanos suecos están moviendo una mano y ellos sienten que... ¡Wow! Están, la fiesta ¡Wow! Está estuvo bien prendida. Pero bueno, cada quien tenemos una forma sí, distinta claro. de ¿no? En lo que aquí estarías brincando, dando vueltas, gritando, moviéndote. Bueno, ellos tienen su forma de expresar, pero... tú ves sus rostros y ellos realmente están contentos porque tienen algo que normalmente allá no hay, ¿no? Uh -huh. Y estás hablando que la gente que está en el escenario se está desbaratando, uh -huh. ¿no? Pero bueno, todos tenemos, pero si sí tienen ellos la oportunidad de escucharnos, entonces creo yo es es cierto, lo creo firmemente, la cumbia es algo que nos une a todos, uh -huh. tengas el clima, la creencia, la ciudadanía que tengas, ¿no? Cumbia en las mezquitas también. Ah, no sé si eso mm. se ha permitido, yo creo que no. no. Pongan una bomba aquí en la rueda. <risa> no, pero ¿por qué en la rueda, maestro? Bien, este... Me gustaría que pusiéramos algo de, de sonideros, porque lo que nos hizo que generáramos este programa, que fue Remix, es una de las cosas que lo impactaban, ¿no? Los sonideros, esos que hacen los bailes en, en las calles en la Ciudad de México. Sí. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? De un sonidero. Sí. Eh, se llama La Cumbia del Trenecito y es la nueva orquesta. La Vamos nueva orquesta sonidera. A ver qué les parece, chicos. sonidero y se arma la rumba hasta ganas han de bailar sí. fíjate que de esto de, de hacer de la, de la cumbia la electrocumbia eché en la clase comenzó a poner un, un tipo que se hace llamar Remix ya me entró la curiosidad y, y el espíritu investigativo entonces Remix es un tipo que es de una población del Estado de México San José del Vidrio uh -huh. Él, su nombre es Eduardo Gómez Moreno Él es ingeniero eh, en aeronáutica por el ECIME, que es la Escuela Superior de Ingeniería, electricidad, eh, Mecánica y Electricidad del Instituto Politécnico Nacional. Y el, el tipo, después de egresar de la carrera del poli, este, tiene, logró una instancia de estudio y de trabajo uh -huh. en, la, en la NASA, wow. en la construcción de satélites. Pero, pues, como tiene la vena de la música en el Estado de México y de los. Gana, él dice gana. que los sonideros. fue Mejor él, él creció con los sonideros, ¿no? Uh -huh. Entonces él comenzó a hacer música y dijo: Bueno, pero. Pues él le llamó Electrocumbia, ¿no? y el cuate pum, se fue para arriba, pero él tiene aparte de eso, tiene un discurso donde dice que hace falta recobrar y que México logra ser el exportador de música, porque era? nomás está consumiendo. Sobre todo, él habla de los géneros como el reggaetón y, y, y hace un comentario respecto de la crítica que ha hecho como Alex Sintek uh -huh. a, a respecto de ellos y él tiene la, la idea muy, para mí muy padre de decir, o sea, no te quejes, haz algo. O sea, genera cultura... No la copies, dice, genera cultura. ¿Por qué Alex Sintex se quejó de algo? Sí, de los reggaetoneros, ¿no? Ah, ya. Entonces se le echaban encima y dice pues no, o sea, déjalos, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Generar cultura, no copiarla. Es que está fácil, no te gusta, pues no la escuches. Exactamente. ¿No? Entonces él comenzó, ese fue como uno de es, Tiene ese discurso y este... ¿Le ha y, y, y cómo, o sea, de ser una carrera, tenía una carrera... Eh, Muy técnica, uh -huh. pero también como que tiene esa, esa, esa vis de la música, de seguro creció con ello y, y él como tiene conocimientos de, pues de electrónica, claro, pues comenzó a generar, música. lo aplicó en la música y generó la electrocumbia. Y antes de eso, dice, nadie había acuñado el término como tal, no es que él sea el padre de eso, dice, no, pero mi antecedente son los sonideros. Y sí. todo el bagaje de la cumbia como un género que pues, se puede escuchar en todo el mundo, se puede exportar. Al inicio del programa decía, pues no puedes exportar la música de bandas, sobre todo la música violenta. Y eso es que estamos generando últimamente. Pues, pues no, porque no... hay reguladores, ¿no? De lo que se puede escuchar y lo que Exactamente. no. Exactamente. No, pero también, o sea, te gusta o no, ¿no? Ah, claro. Entonces vamos a poner un ejemplo. ¿Qué te parece de electrocumbia? sí. y se pueden poner a bailar ¿eh? con Ray Mix se llama Oye Mujer y solo regresamos a despedirnos Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado y yo Ni cómo decir Lo que yo por ti México dice el maestro que quiere otra hora del programa ahí está el electrocumbre <risa> que como que ya se acabó esto pues nos tenemos que despedir sí, muchísimas gracias, perdón nos estamos comiendo unos ricos cacahuates porque nos llegó el hambre tremendo <risa> muchísimas gracias a todos los que nos prestaron sus oídos el día de hoy, próximo martes ya tenemos invitado confirmado Eh, probablemente traiga por ahí alguna plantita de premio, así que estén mm. eh, ahí Algunos pendientes <risa> <risa> Probablemente. Gracias, chicos. Esperamos que les haya gustado esto de la cumbia. Obviamente, da para más. Buscaremos más eh, sobre las cumbias que traer. Y eh... también porque los, la gente, como en los países fríos, les gusta. Yo creo que tengo un. A quién preguntarle. Una, una teoría, una teoría de por qué, pero después hablamos de eso. Ok, nos escuchamos el siguiente martes, chicos, gracias. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.